Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien.、Eh, bueno, ¿te sorprendió el fallo del juez b a r i c No sé hasta qué punto conoces lo que ha ocurrido.、Eh, Mira, no me sorprendió, si te tengo que ser、eh, sincero, porque es algo que nosotros íbamos denunciando、eh, constantemente durante mucho tiempo: las irregularidades que se presentaron en la concreción, digamos, de las、eh, partes legales, digamos, del partido. Bien, ¿Vos, ¿vos participaste del proceso de alguna manera?、Eh, sí, todo. No sé si, si hay un problema en la comunicación o, o ¿me escuchás bien, Ariel? Yo te escucho bien, sí. Bien, Ahí sí, no, sí, sí, no sé si se fue el celular o, o, o hiciste un silencio prolongado y me confundí yo. Te decía, ¿formaste, no, no, no.、Sí. formaste parte del proceso de.? de, de... Cuando se armó esta nueva etapa del partido, ¿te, te convocaron? ¿Participaste? ¿Cómo fue? Mira, con respecto a, la, a esta nueva parte, digamos, a, esta, a este nuevo gobierno, entre comillas, digamos, por parte del presidente, k u r a Pater y del Consejo Ejecutivo,、sí. elegido en un congreso donde nosotros no pudimos participar y presentar lista por las、eh, trabas y irregularidades que se fueron generando. Eh, sinceramente, eh, no hemos tenido comunicación、eh, con ellos, para nada. Desde el momento que asumió, hasta ahora, a este momento, todos los referentes y afiliados, es más, te puedo asegurar, o sea, te puedo contar de que los días sábados a las 7 de la tarde hay muchos afiliados que se están reuniendo en la sede partidaria en Santa Rosa、eh, y él no ha、ah, estado. Hasta este momento no, nunca se ha ido, no se ha acercado al lugar, digamos. O sea, la comunicación、eh, también se cerró en el sentido de los medios de comunicaciones, digamos,、eh, oficiales del partido, que vienen desde hace un montón de tiempo,、uh -huh. eh, donde está la coordinación,、eh, digamos, en general, donde yo soy parte también.、Eh, en, ese, en esos medios tampoco hubo comunicación con, con Pablo Pater. Y, y con el、eh, Consejo Ejecutivo. Bien.、Ah, eso es lo que pasó. Bien, bien. Eh, ¿Vos eh, seguís afiliado a la Libertad Avanza y d i g a m o seguís s militando, seguís este, defendiendo el, el, al Gobierno Nacional? ¿Ese, ¿Esa es tu posición a, actual? ¿Sí? ¿O... sí. Sí, sí, sí.、Eh, a ver.、Eh, a pesar de las, de las situaciones que te van como、eh, defraudando, digamos, porque, a ver, este,、eh, no el partido. No estamos hablando de, la, de sino las personas, ¿no? porque te llega una persona que hace 20 años que, que, que participa en la política、eh, nacional, digamos,、eh, como en el caso de este muchacho, e l presidente, por supuesto,、uh -huh. eh, donde participó en el PRO, en el radicalismo, no sé cuánto más, y ahora es libertario. ¿no? Está bien, uno puede,、eh, por supuesto que están abiertas las puertas para, para todos, digamos, en el partido, Y, y para que, aquellos que quieran, quieran aportar, ¿no? Pero bueno, o sea, a ver,、eh, el hecho de que uno pueda tener más años o menos años en la política no quiere decir que tenga que limitar a los demás para poder expresarse.、Eh, y eso no tiene nada que ver con el partido, sino simplemente por actitudes, digamos, que quizás de esa forma、eh, ellos creen que se hacen las cosas. Me,、uh -huh. A lo que voy, ¿no? Yo、Bien. sigo participando, estoy afiliado. Voy a seguir afiliado hasta que, bueno,、eh, para poder expresarme, o sea, porque, porque es, es la forma, ¿no? Bien.、Eh, Pater, en principio, da la sensación, bueno, no, más que la sensación, la información es clara de que es,、eh, de alguna manera, marcado a dedo por Karina Miley y, sobre todo, por Eduardo Lule Menen, con quien tiene una antigua relación y vínculo político. Quiero decir, no es alguien que surgió de su propia. de un repollo, sino que está designado por la Casa Rosada directamente. ¿Qué, qué opinión te merece eso?、Eh, Mira, o sea, a ver,、eh, si él eh, eh, viene, digamos, en relación a participar acá, ¿no? Es que es cierto,、eh, Casa Rosada, no Casa Rosada, vamos a, a separar las cosas, sino. Karina Mirey y el Ure Menen, digamos, lo envían a ordenar el partido, que eso es cierto,、eh, digamos, le pongamos la palabra ungido, digamos, por, por Karina Mirey, para poder ordenar, digamos, y poner en marcha、eh, la estructura partidaria acá en La Pampa. Eso es cierto. Pero a ver, el hecho de que te, que te envíen para, para, para hacer esto, digamos, Eh, te, te den la confianza d ¿no? el partido para que pueda ordenarlo, no quiere decir, digamos, que se tome n atribuciones personales ¿no? donde actúe en consecuencia en, en contra de, de, de los、eh, libertarios que estamos desde un principio. O sea, ¿a qué voy? De que está bárbaro que venga a aportar y a ordenar, porque en realidad、eh, nosotros nos pudimos presentar c a n d i d a t o en el 2023.、O、claro. Sea, Eh, está bien yo no, no digo que no y tampoco digo que, que, que esté mal que, que, que aporte digamos el partido a nivel nacional、eh, su, su, su gente digamos desde de la bajada de línea no、eh, a la pampa sino que lo que digo que la falta de, por parte de él porque si él digamos viene a ordenar lo que está haciendo es desordenando a mí me da la sensación como que no cumple la ordenanza que le dio Karina Miley、mm -hmm. o sea si Eso es cierto, o sea, nosotros no, no rezongamos en ese sentido o nos ponemos por, por un capricho, o sea, la realidad es que、eh, no sé si exigimos, si no pedimos eh, simplemente eh, la acción, digamos, totalmente natural de, de, de poder expresarnos libremente y democráticamente en el espacio. Bien, estamos conversando con Ariel Ibáñez Metz, afiliado de la Libertad Avanza en p u e l e n Te consulto, ¿ustedes、eh, intervinieron de algún modo en el expediente judicial?、No? Tenemos entendido que el juez actuó por su cuenta sin que hubiera una denuncia, pero no sé si convocó testigos o escuchó algunas otras voces. No, no, no. yo con... creo, ¿no?、Eh, en relación a eso, no, nosotros no intervenimos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una situación donde, que, a pesar de que no pudimos presentar lista, no pudimos participar, digamos,、eh, en el Congreso,、eh, no pudimos, o sea, no. no ¿Y por qué no logramos... Pudieron, por qué no pudieron presentar lista o participar? ¿Cuál, ¿Cuál fue la razón concreta? La razón concreta fue que nosotros buscamos los avales, cada representante, digamos, cada persona que. q u estaba e en, en sus localidades digamos tenían a sus congresistas、sí. y, y lo que s a b r a b a n por parte de ellos era que querían una lista única nacional que estaba、eh, armada por ellos digamos en fin y cuando nosotros、eh, eh, la s quisimos presentar digamos、eh, en el caso digamos de nosotros o de chicos por ejemplo general h y demás llevaron los papeles durante tarde digamos para, para ser entregado a, a, bueno, al presidente del partido que en ese momento era luciano si la patria y bueno o sea, para ese entonces la junta electoral había denunciado e r a todo un tema digamos si、sí. los papeles no llegaron como corresponde o sea pero s í o sea llegan los papeles digamos toda la, la, la, la en relación a A Pater, ¿no? Y, al, y, al, y a esta lista nacional que decían ellos que, que, que、eh, pertenecían. A ver, trato de, de interpretarte.、Eh, sí, ustedes, sí. ustedes hicieron todo como correspondía, pero hubo una especie de trampa ¿Sí? o tramoya que les impidió participar. Claro. y、uh -huh. o a sea, no llegaron nunca. O sea, no, no, no se pudo presentar, ¿me entendés? Pero sí presentaron naturalmente, de forma arbitraria, a los de ellos. Claro.、Eh, sí, es así. O sea, a ver. Se entiende de que, de que el Congreso se, se efectuó. Se ¿Y el Congreso, se desarrolló... el, el, el Congreso en l c o g r e en s、sí. o t o a i u s t e d e s estuvieron presentes? ¿No los dejaron entrar? ¿Decidieron no ir? ¿Cómo fue ese?、Sí. No, no, no, no, no podíamos participar porque en el Congreso participan los, los que fueron elegidos como congresistas. Claro. O sea, nosotros no podíamos.、Eh, si si hubiéramos ido era como para confrontar, digamos.、Eh, y, No, no, no, no, no correspondía, ¿no?、Uh -huh. eh, contame un poco de, de, de quién、sí. sos, cuál ha sido tu recorrido, por qué te metiste en la Libertad a v a n z a Bueno,、eh, ¿quién soy?、Eh, soy una persona, digamos, que no militó nunca en ningún partido político, que, que ha tenido conversaciones, discusiones o debates, digamos, con distintos compañeros de trabajo, por supuesto, amigos. Y, y que quizás、eh, uno va teniendo, armando un pensamiento d i general, a m o s g pero nunca me animé a, a, a participar.、Uh -huh. eh, encontré digamos, en la Libertad m a n z a un proyecto distinto, digamos, una oportunidad para, para desarrollar distintas ideas、eh, digamos, políticas que en ese entonces capaz que eran totalmente ajenas s d i g a m o al contexto político nacional. Eh, ¿Por q u e bueno, porque se generaba siempre lo mismo? Durante 20, 40 años, d i g a m o siempre s tuvimos、eh, las mismas ideas eh, políticas eh, dentro del, del Estado Nacional, de gobernando, n o por supuesto. Y, y bueno, llegué en ese sentido、eh, para aportar, para acompañar digamos, estas ideas y, y bueno,、eh, nuestro referente en este e e m m o n o n este momento actual, digamos, ¿no?, que Javier,、eh, Que nosotros nos encontramos identificados.、Uh -huh. Quizás en otro momento digamos, estamos hablando de e SPER. r Para poder ir dando un e SPER.、Eh, ah, en el momento SPER también, aparte、eh. de una. Sí, claro. Sí. ¿Y, y eh, eh, eh, eh, qué edad tenés? Yo tengo 47 años. ¿Y a qué te dedicas? ¿Estás ahí, Ariel? No está más, Ariel. Bueno, perdimos la comunicación, me parece. Estábamos... Hola. Sí, Ariel, ahí, ahí recuperamos la sí, comunicación. Sí. No, te preguntaba,、ah, ¿a, sí. ¿a, qué, ¿a qué te dedicas?、Decime. No, toda mi vida es lo que es eh, merchandising. Eh, he trabajado para ARC, o m o Andrés,、uh -huh. eh, todo lo que es、eh, la comercialización de un producto, digamos, en punto de venta. Bien, y, y cuando decís、eh, que te identifican las, las ideas de Javier, como le decís vos a, a Miley,、eh, ¿cuáles incluís a grandes rasgos y qué evaluación estás haciendo de este año y pico de gobierno que lleva?、Eh, no, no, por supuesto, una de las cosas principales que uno tiene que de, considerar es la libertad. La libertad en el sentido de que una persona puede、eh, proyectar, digamos,.、Eh, sus ideas digamos de, de vida、eh, con la libertad de que no que no se le detenga digamos por, por, por temas eh, eh, económicos digamos donde va variando digamos la, la economía、eh, la incertidumbre、eh, que eso es lo que vivimos durante un montón de tiempo、eh, no, entiendo, sí, no entiendo no entiendo a sí, ver a qué sí, te sí. referís más puntualmente no, no entiendo lo que estás diciendo ¿La libertad de, de la incertidumbre no? No, no, no, no. no, no. La libertad de, no tener,、eh, digamos, de poder proyectar, de poder、eh, concretar un proyecto personal, digamos, sin、eh, vivir la incertidumbre económica, sin、eh, estar atado d i g a m o s a cambios políticos continuos, constantes. Y bueno, yo lo que estoy v i e n d o es que se mantiene una política, una idea. Y que eso está, está bien, digamos, para todos los argentinos. Necesitamos eh, tener eh, tranquilidad, necesitamos tener algo que, que nos dé tranquilidad como para poder proyectarnos, ¿no? Eso es lo que, a lo que hago referencia.、Mm. En, el, en el tema personal, ¿no? De, como un ciudadano más. Bien.、Eh, de, de todos modos, vos, vos decís en、sí. tu desempeño laboral,、eh, viene de años,、eh, de, sí, sí. de mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Y ahora cómo te está yendo puntualmente?、Eh, en el tema laboral, Sí.、Eh, no, mira, yo actualmente, digamos, no estoy、eh, trabajando en lo que hago, o sea, eh,、ah. eh, eh, claro, porque por un, por un tema personal, un tema familiar,、eh, nos tuvimos que mudar a Polén y, cualquier, o sea, es claro que, que en Polén la actividad comercial no, no, no es eh, real, eh, o sea, no existe, digamos, ¿no? Ah, eh, pues, para, para trabajar en el tema de m a r k e n i n g hay que ir a, a, digamos a, a ciudades grandes donde se, se desarrolla la actividad a grandes rasgos. ¿no? Ah, bien.、Eh, no, no, imaginé que con las tecnologías actuales、eh, también se podía desarrollar desde cualquier lado una actividad no, así. No, no, no, sí, no sé sí seguro, e s、sí, t i v o en contacto, sí, sí, por supuesto, sí, se hacen informes, se hacen trabajos. Sí, sí, sí, sí. sí. No físicamente en el lugar. Pero digamos, lo en, gol, ¿no? en lo personal no podés decir que te está yendo mejor ahora que hace unos años, ¿o sí? No, no,、eh, a lo que voy, en relación a eso, eh, eh, me va bien, digamos, es、eh, igual. No ha cambiado mi vida. ¿Y qué es lo que te permite el análisis que hiciste reciente, que ahora está todo más、sí. tranquilo y que hay más libertad económica?、Eh, porque en general yo. Ahí que viste que cada、sí. cual tiene su realidad. Yo lo que percibo es que la libertad económica es menor hoy que hace un año y medio, sinceramente, porque el,、eh, cada vez es más difícil la vida misma. Pero, ¿vos dónde, dónde ves lo que acabas de decir? De que, hay, de que la libertad económica permite desarrollarse y todo eso. ¿Dónde lo veo? A ver, primero hay que considerar que hace un año、eh, está el gobierno, digamos. En actividad, por lo tanto, hay que ir desapareciendo para que se vaya acomodando, digamos, la economía, se vaya acomodando el ensenaje. Ay, se nos va, se nos va bastante la, la, la señal. Se ve que, bueno, estamos hablando con Ariel Ibani Smets, que está en Puelén. ¿Estás ahí o lo perdimos directamente? Bueno, una macana.、Eh, de todos modos, bueno, le, la idea era, por, por un lado, ver qué piensa como referente de la Libertad Avanza y, por otro, esta consulta que le hemos hecho、eh, respecto de la cuestión de la vida interna del partido,、eh, después de la decisión judicial, él un poco que venía avisando sobre las irregularidades que se notaron en la previa de la designación de nuevas autoridades, las autoridades que preside Juan Pablo Paterer. El fallo de Baric, del juez federal,、eh, dispone. Que、eh, esa presidencia ya no, no está vigente, por lo tanto, por supuesto que es un fallo apelable, no es una decisión definitiva, incluso intima a la Libertad de Avanza a que haga una serie de tareas necesarias para este, ponerse a tono desde el punto de vista legal. Y jurídico, así que、eh, será una historia que seguirá su curso. No podemos retomar el contacto con Ariel Ibáñez Metz, ya habrá oportunidad de, de profundizar en esa conversación.